Arranco de cuello a que me afoga. Veo que en Amán, con que arranqué la tra, me vino ligado un lazo que me cayó en el cuello, con los ceño de la liberación. Aparto con cuidado el lazo, y cuasi me estrangulo con las mías propias manos. Fernando pesoa. I'm bored in streets, deserts, or Muy buena tarde, y son las 6 coladas de aquí en de FM Principe la emisión en directo de Radio Topo con este programa que se dice Fendorella. Seremos aquí con vosotros que a las 6 de la tarde, como todos los jueves. Y remerad que pues, bueno, hay un programa en directo y tenemos un teléfono si nos quieres trucar: 1-76-21-13-98. <tose> También tenemos una dirección electrónica cendorella@gmail.com y una página web cendorella.wordpress.com. Tienes cuatro trazas de Ascuitanos. La primera aquí en 101.8 FM sigue Chueves de 6 a 7 todos jueves aquí. aquí pues tenemos a remisiones todos los viernes de 5 a 6 en Radio Chabolo en 107.6 y bien puedes a través de internet a través de nuestro podcast en nuestro blog y en la página de Radio Topo y también en esta misma página puedes ascuitarnos en directo a través del streaming. <risa> And you matter, I don't wanna tell myself that I haven't done a right. Why do you say you know what's best for me? My experience is the way to you know what's best for me. If you wanna to the thrill, if you wanna burn the face, you'll be digging your own grave. You'll be digging my grave too. But I don't want it, and I don't need it, and you don't want it, and you don't need it. I just wanna feel the thrill. Everybody's longing for peace. Everybody's longing for peace. Everybody's longing for peace. Everybody's longing for peace. Everybody's longing for peace. <belongings> <interacted> Bueno, y entrevistaremos de pues a la fin a dos profesores de Aragonés, uno fa clases en OCR de la INSA y Alberto Gracia Trel, y la troye Marco Antonio Joven Romero, que fa clases en la Casa de Juventud a Romareda. Sí, si nos va, haremos estas dos trucadetas. Antimastro os presentaremos el disco de SUTIC, una colla que viene de la PURDI, ¿Y no sé qué más tenemos? Y también ten, eh, todos veremos una crónica de la colosal manifestación en Bilbo a favor de los presos políticos vascos que este pasado sábado y también todos pues, sobre el proceso a los 11 y todos charraremos, charraremos una mica sobre ese entrecometa señor que se dice fraga. Sutik son plegados dentro la purdi euskalerria y en cara que suyo nombre pueda sonate portan con él s de presentación. Desde desde 2008 Sutik y un nuevo proyecto naisiu da arradí Space Mukaki a popular colla de pasabillas y bailes vascos que animaban fiestas da sabiolugas dentro y parral Estados Unidos. Un nuevo formato a tablincar las carreras y puyas en estos escenarios. Os lapurtarras contan por agora con un único treballo. quitado en mayo de 2011, con o sello Vaga Viga e vais de Mukaki Espirit, como ofendo referencia a la suya Ximen y Espirito. Isto CD, de 14 cantas, cantadas en euskera de to. Xutic e un mezclayo de estilos, que implen amorfuga de estilos festivos. y como eles mesmos reconocen en suyo MySpace, a suya música prende influencias de collas como Negu Gorriac, Obrim esnebelcha Esne José Ripiau, Mano Negra un mesmos as Spice Girls. Fan parte de a colla, Pello Cantaire, maitena, Cantaire, balatz, guitarra, Chef guitarra, Orchi batería, Miguel curdión y trompeta, Pachi saxo y gaita, Amayur baixo y MacFly teclados. Si quieres saber más o acuítalos, pues de entrar en nuestro suyo MySpace, búscalo directamente en internet, diez fácil, Sutik. Con 6 rematado en K, y si queréis pues os con una canteta, hasta que las tweetet, y miren si te os fagoy. Es no ¿Coloreta ¡Tita, ¿Tita? Bye, fite, fite. y ¡Tita? Está de que el carretín. Va uno, dos, tres, hago uno seis y ocho Sentí tu penca tu aquí. Metí el carre aquí. Radio Topo. Y aquí continuamos en Radio Topo en 101.8 de FM en directo. Nosotros que tenemos un teléfono, 976291398, y ahora pues bueno, todos a hacer una chiqueta crónica de la manifestación colosal que ya había en Bilbo a favor de los presos políticos vascos, y este, este pasado sábado 7 si de chinero. Eh, por internet ya sabéis de crónicas, de vídeos, de comunicados, pero bueno, queremos desde aquí dar un, una vista más personal, ¿no?, de Echen que, que visteó, y eso pues que, que pasó. eh pues bueno eh había pro delegación aragonesa eh partir delegación pues bueno fue por por coche u autos mellós eh y otra parte de delegación pues se se fue tatuterata tutela a pillar un autobús pues todos muchos que que se van fletado ta ir dente por por vels lugares de Euskal Herria ta irta Bilbao y pues bueno estí y fuimos estí fueron prochen Eh, y así pues bueno ple, ple, Plegó la 80 a Bilbo Y, y así no Nos hitrobemos dim eh, pues bueno, pues eh, Por parte de los compañeros de Ascapena Que lle, bueno, la coya Política eh, de Movimiento Internacionalista en Euskal bueno, pues paró también Una mena de 80 popular La chen internacionalista que Que llera, entonces bueno, pues nosotros chen de, La cuchin independista aragonesa, pues Estió presente en, en esa 80. Y pues bueno, pues viendo una mena de, de pasavillas Pues eh, la chen de Castilla y de otros lugares del Estado Que llegan en esa gente popular, pues acudieron a, a la manifestación ya Y allí ya pues nos trovamos con el resto de delegancios de que, que vieran Los pues, chen de los Catalans, de Córsica, de Cerdeña Occitania, Asturias No sé si es hizo eso... Galicia, Andalucía, de Andalucía, Andalucía también, sí y ya pues allí principio ya un poco la organización de la manifestación ¿no? Viva un camatón de Chen voluntaria que te vayaba con con la organización de la manifestación y nada más de entrar ella la Chen, los familiares los presos y presas políticos vascos facen, nos facen un pasillo a la Chen internacionalista que allí y bueno, entre aplausos y gritos de refirme pues no ya nos metieron dentro de la manifestación justo pues de zagada da pancarta principal que, que llene la cabecera. Verdad que estío un, un momento, estío un momento dos proemocionants, toda la delegación internacionalista uh -huh. que, que llena los asti. Y bueno, y pues ya pues principio la manifestación, sino equivoco con un atraso de una media hora o así. Hmm. Principio de la manifestación, eh, pues con un poquito tarde porque vivía en Camatón de Chen que no, bueno, las carreras llegan a rebutir y no y no y no podían estar todos de vez. También, bueno, viva ves problemas con, con el chancha, pues viva ahí dos u tres eh, eh, furgonas de, de la Policía Autonómica Vasca y justo se quedó en, en, en medio de la manifestación, así es que, bueno, avión de, de marchar y, bueno, pues como llegar a rebudir las carreras, pues tampoco no, no viva agua y espacio hasta poder salir de listas. De y principalmente venga la manifestación ya... y bueno en primeras pues eh, lo que llega a cabecera de la manifestación junto con los familiares y de pues o bloque internacionalista ...plegamos ya a la plaza circular y bueno ya llega tantísima la Chen que que llega que no que, bueno que se auturó a manifestación unos 10 minutos 15 minutos porque había de, de buscar otra recorrido alternativo ta, tantísima Chen que que no puede va estar en, en lo principal bloque de manifestación y ya bueno ya transcurrió la manifestación sí transcurrió sin problemas Dica pues uno di al fin los compañeros nos sabíamos de de retirar ta, ir ta, al autobús que nos replegaba y pues una manifestación que a y lleva pues un, una ripa de chain que que continuaba y continuaba y continuaba plegando Dica deca di la final de, de la, la misma A final de manifestación estío en la plaza del Concello de Bilbao vi un pequeño acto político por parte de los organizadores de la manifestación Jon Garay estío echando bastante sobre o tema do proceso político y da situación de los presos políticos y políticas vascas eh din pues vio un había una chicota de actuación por parte de Fermín Muruza, Xavi Solano, Sorkun Y, y otra persona más que no temero que quiera. Y bueno, y facción, bueno, pues dos o tres cantas míticas populares de. Bueno, Folclore vasco. Bueno, A Tora Y bueno, no sé y ya canta más también. Y pues también había Berchos. Y bueno, un refirme muchísimo gran por partir de toda la que llena manifestación. Y que pff, igual un tercio de la llena manifestación. Podía ver o. el acto político, ¿no? Porque las otras dos terceras partes que, que hiéramos pues no, no plieguemos a Bellelo porque llenamos, pues, con muitísima Chen y Luen y, bueno, no, no pudimos Bellelo. Eh, la repercusión que ha tenido esta manifestación, no sé vosotros como la bellez, por ejemplo, cuando en Madrid se manifiesta manifiestan asociaciones de la alta En contra de o diálogo, de negociación y de, de dar un paso ante adelante a la solu, solución de conflicto. Digo que tiene mucha, mucha más repercusión que no esta manifestación que estoy multitudinaria. Sí, bueno y lo que pasa siempre Ormino con Esteban Mena de, de cosas que no surten, que no parten de del de oficialismo estatal, ¿no? Esta manifestación no ya primera vagada que se fa, se le va haciendo desde fa muchísimas añadas eh, estos días en Bilbo. junto también con, con el ¿no? que lleva el pues, festival de rock en refirme al, a los presos políticos vascos La historia ye que fa eh, un año cuando se fació esta manifestación pues estió muy tutudinaria viva muy pues cerca de 70.000 y, y ¿por qué viva tanta chen, pues viva tanta chen porque ya se lleva olorando un poco como proceso político por parte de la organización neta por parte de De, ...de los medios políticos de Izquierda Berchale... ...sí que ya era un poco... ...fendo trazo, eh, trangos en ta, entadevan, ¿no?... ...se lleva que se iba recuperando la ilusión... ...de un pueblo que llevaba muchas añadas un poco en... ...pues en, en oscurantismo, en la ilegalización... ...en la represión... ...y, y un poco como que la de que recuperaron, ¿no?... ...esa ilusión y, y, y se plasmó fa un año en Bilbao... ...ahora pues ya charlando... ...de que la izquierda virtual le haya en las instituciones, como pues tal o caso de, de Bildu o de Amayur... ...pues eh, se ve que había un empentón agora atravegada por parte de pueblo... entre la resolución al conflicto y a la problemática en la Euskal Herria... ...y entonces, por eso, ¿no?, los organizados de, de esta manifestación, eh, clamada pues, con la Sala y Zangodá... Eh, invirtió ¿no? una ripa de, de, de esfuerzos de personales, económicos en toda Euskal Herria hasta que la chen pudiera participar y bueno, pues mi, a mayor prueba de que, de que estoy un éxito estuvo de que, de que mismo eh, brincara las ¿no? eh, mugas y, y ese mensaje pues plegar a Aragón o plegará a Pesos Catalans o incluso fuera del Estado Español Como he puesto el caso de, de Occitania o bueno de muchos lugares, ¿no? Y bueno, mismo viera medios de comunicación de América Latina, es que de Estados Unidos, de, de, de, Estados Unidos, de Alemania, es que podías ver una ripa de chen de Esference Morichens que, que, que te firmaba ayer ya que no me es que era la típica manifestación que pudiese estar, que pudiera haber de, a favor de los presos políticos y, y, y tal, ¿no? Es decir que que era un grande gran y, y no dice de estar, me pienso yo, o principio no de, de, de hechos históricos que probablemente podamos ver en, en las próximas añadas. Dicibas que estas manifestaciones no parten del oficialismo como las que, decía yo antes, de, de Madrid. Eh, ¿Qué cargos u que Chen asinas vestió en la manifestación? Cargos vascos, me refiero. Viva, bueno, viva la representación chen de las instituciones... Viva Chen histórica de la situación, de, bueno, Chen histórica de un movimiento vasco, ¿no? Viva Chen de Escuel Cartas Viva Chen de Lezclaver Viva Chen de, pf, de los movimientos sociales, Viva una ripa de Chen. Pues Estás y Orquicia, Goriselaya, eh, eh, Urizar, pues que llega un montón de Chen que ahora son trabajando en Bildu, Viva Chen, bueno, alcalde de San Sebastián. También atrás eh, a gestión como el alcalde de Elorrio. También Vivachen ahora de Amayur, muy antigüedad. Vivachén, que ahora allí en Madrid, trabajando con esta opción... con la sagrada política que ya Amayur. Vivachén de fuera, como Joan Tardá, de Cataluña, por partido de Esquerra, República de Cataluña. Vivachén de, de FPGA, del Frente Popular Galego. Vivachén, de un movimiento de acercamiento a presos galegos. lleva una ripa de Chen Fueras, obviamente, fueras de, de, de caras visibles O con cargo por parte de PSE Obviamente el Partido Popular O mismo PNV, ¿no? Recordemos que, vamos, no fa guaire No fa guaire eh, eh, PNV participó no, no remero fa cuanto Pero vamos, participó también de la mano de la izquierda echale en una en una manifestación en pro del acercamiento de presos vascos no ahora pues no me es que Leyer un poco Eregogara ogara o, o Berría o Domingo después pues, de manifestación ayer que no que no participó y que tampoco quería vanille no que planteaban toda una una una mena de unas trazas de, de planteamientos políticos que ahora no, no, no daban lugar a que OPNV participase no bueno y después pues, pues can leer un poco lo que:: dijo Pachi López Y bueno ya lo haciendo pp también pues eh, acerca de cómo llega ahora al momento y, y que como lo ve llevan y porque no iban de participar Y bien pues de este trancuenta de van, de demostración de fuerza, podamos decir ¿Cómo se, pre se presenta el esbenidero? Difícil, ¿no? ¿Tengo <ríe> una análisis aquí? No, hombre, yo me pienso que llevo que un camino muy largo Vamos a ver, esto no se ve... O tema de... No de amnistía, pero sí que de que los presos sigan ya en las carreras No va a estar de un día a otro A lo ¿no? menos que se cumpla la ley en cuanto claro. a dispersión Es que lo primero que calfer Y he hizo y he cumplir la ley En los casos de dispersión En los casos del cumplimiento de la condena De las tres cuartas partes En los caso de los presos con enfermedad En los casos de De Torturas, es que lo primero que calfer Y es cumplir eh, la ley española Acerca de todo esto Y después pues ya, pues habrá que pues todas las partes que son en no conflicto pues habrán de dar pues, chicos trangos entre ta, en ta una resolución eh, conflicto y bueno aquí ya pues bueno concluimos esta crónica si no es que pues bueno estí, hemos feito una chiqueta crónica y esperemos que todos haya feito buena honra Bueno, pues si creéis, ascoitamos otra canta de la Kollasutik. Ahora continuamos con la canta número 4. Beroa du bibliotza o huka tutasvalduna i duena ahora cambiando una miqueta de, de, de tema, pues bueno, tosimos a, a charlar un demócrata entre cometas de toda la vida, que ahora lle, pues bueno, yendo ya a la crabarroya ta, ta suerte uno, de, pues bueno, que se dice Manuel Fraga Iribarne, y tosimos a, a leer una carta que le que le han escrito, carta al asesino Manuel Fraga Iribarne. Ahora me plegan noticias de que te morgues, luno de chinero de 2012, y que por eso te lleves morindo. Qué pena que tu mai, María Iribarne, no te salbortau. Dixa traza no habríanos de haber estomagao a un sinvergoña, a un canalla, a un cínico intachable, a un mesacheborde dos ibarra, un subxecto sin principios éticos. No me enfuelgo de que te mueras. E Soy una dinámica triste, porque esperaba que te podes enos chutcar por delitos de lesa humanidad. Por estudios tuyos crimens, cun lleas ministro dun gobierno presidiu el delincuén, Francisco Franco, allá entre os años 1961 e 1969. Tambén con este exministro da gobernación, con otro delincuén sin igual. o carneceret de Málaga, como enllera Arias Navarro. Estando ministro de este criminal en 1976, asesinas a cinco trabajadores en Vitoria. Os cargos, mitos. Julián Grimao 1963 e Delgado e Granados 1964. asesinados por o que tú entendevas como a justicia. A justicia fascista. Defensor dos poderosos, como enllera tu pai biológico. No setén fue a olla entre cometas en continuar defendendo esa posición. A guerra llera sobrevivir estando un borde. E la consiguiés. Cuando he visto que no te presentabas estas elecciones, me alegré, porque yo, en mi henchinidad, pensaba demandate y denunciate, ambas cosas. Rebordenco por mal inferior a las familias y a los españoles y por crímenes lesa humanidad. Ahora sin amparo de un tribunal supremo que empachase que te puedes enchutgar, porque ya no caleva o suplicatorio. Así nos te mantienes en los cargos públicos mientras toda la tuya vida democrática entre cometas, mismo como un dinosaurio no senau, todo empachar que estás enchutado. Sabebas que te tenían os ganas, que rematarías como os asesinos argentinos y chilenos, deván de un tribunal te responder, por os tuyos crimens. Fato non esties nunca, iso lo sabía de que o general adocenou, un atro pendejo como tú, y por eso te burriaba clamándote por la apellu de tu mai, nunca no como fraga, porque sabeba que ese apellu no lle de un borde, así non se lo pensaba él, o generalismo esdrúixilo. Fato non esties, y sabebas que si remanibas con un cargo de relevancia, a la fin sería o Tribunal Supremo, plagado de fascistas, o que habría de chutcate. Pero también sabes que los cobardes sociales y los tuyos amigos faixistas en el Congreso y en enau, nunca no concederían los suplicatorio. Bien te protegea su culo, Iribarne. Ahora resulta que te mueres. No te podrán chuzgar por los tuyos crimens, pues han muerto y no se le chuzga. No espero que hayas tenido una larga angunia, a misma que ha tenido Julián Grimau y Puchantich. Pensarás que formas parte de la historia diste español, o como tú dirías, de la nación española, pues te equivocas. Ningún, entre los jóvenes de 14 años, no te conoce. De ningún no sabe que coñones yes. Os Oschevench Teknolan, yo feré muito mais ta que o teu nome no figure en garra puesto, e soy profesor de historia. Quan salisse por bel motivo, direi que has estado, o que has feito e os crimes que has cometido ao costado do General Alcenau. Te mueres, pues muere Apenas tío que tu mãe no és abortado a un fillo dos Ibarra. Pues això, gera que tocaba en 1222, abortar con la sirvienta da casa que daba preñada por el señoret. Nas tuyas memórias no dices brenca de todo Tolstoi. Será que ta verguenhas os tuyos orígenes? De no estar O que por derecho tenías y barra iribarne. Te mueres en estar Chukau sin presentarte, sin presentarte de bando hombres y esmullas a la cuenca Donalón, y esas son las que cuando llegan rapadas porque suspendevas a los hombres mineros navada de 1962, calificías de piojosas. Tú que suspendevas a dieta del aceite de recino do Cabo Pérez os batáns te la muerte en las cuencas mineras o que se enrediva ni cha televisión en blanco y negro afirmando como ministro de información que en España el Estado de Dereitos se la cete los principios del movimiento nacional. Agarras sin cuartel contra la democracia y contra hombres y mujeres que dijeron a suya piel y a suya vida no caminenta en la democracia, estudia sangre y fuego. Morirás y te feran un enterraco que saldrá como noticia en el nudo actual, pues cal caldecir que a la fin es fascismo, no ha estado en ciu y tú y a tuyo enterraco yo mío lo ejemplo. Manuel Fragari Barney así no es inscrito en el registro civil y és un ser despreciable, que descanses de tanta maldad como has acumulado en a tuya alma y os dios estrenen o que temereises. La historia te ignorará. Siguendan lo fui, je, porque has feito moito mal aos míos, e iso non se perdona nunca. Je, por iso, que te escribe esta carta, que seguro a estas horas jena podrás leher. Atentamente, Manuel F. Trillo. Yo va on the right, we go on the right, isto Y vamos a echar ahora con Alberto Graciatrel, que ya diplomado magisterio y que ha feito clases mientras muchos años no consiguió hacerlo aragonesa en Huesca. Y ahora lleva maestro de aragones, estos niños de la escuela de la INSA. Alberto. Buenas tardes. ¿Qué a tal? Vos. ¿Qué tal plantas? Muy, muy bien. Bueno, cuéntanos una mica que lleva programa News Luciados las Cord. Pues bueno, Chus también voy a más que la más coordinadora que se ha presentado a la audición. y son una mena de actividad un conjunto de viras que se ofrece a clases escolares que se ofrecen en aragonés no solo en las escuelas, en los cursos estudios y una mena de incentivar a buenas la presencia en la sociedad que los alumnos digan pues que se puede hacer cultura y vida en aragonés. Y este programa aquí lo subvenciona? Lo subvenciona el Gobierno de Aragón. Mucho me parece que ya llegando De las bocanadas. Sí, porque el programa Do Catalán, ¿no? Ya sí. ha desaparecido O del Catalán es este es año y lo del aragonés, pues, pues seguramente, este yo fa ver año porque a la, la, la Troya se, se eliminará. Dijo que lleva un coste ridículo: que no, si son dos mil euros, y como mucho, ya que no hay, no son guayros de sí. ¿Y a más de en la INSA, en qué otros puestos se van clases de aragonés a introducir este programa? La encefa en Chaca, en Ocra del Alto Gallego, en Abol de Venaz y ahora en, en Ocara de la 5 Rinqueta, de la zona de Chistau, Bielsa y, y Escalona. Bueno, ¿y tú cuántos cuántos alumnos tienes? este sí. año andamos un sobre sí. de antena, pero siempre, sí. pues, una semana consigue. Tres más, ya que esto siempre una mica variable, empieza a conseguir más. Mientras pasan las semanas, ya más alumnos, yo variable. ¿De qué edad son alturas los estudios alumnos? Pues son todos de primaria, desde primero y que soy seno. ¿Y las clases con todos juntos? No, okay. se, se dividen en dos, en dos grupos, uno que lleve primero y segundo, y uno que lleve desde tercero y seno de primaria. uno cada día. ¿Y qué perfil o qué motivación se enfrentan estos mensajes a Aprender Aragonés? Bueno, pues más que más, yo presentarlo como una utilidad por lúdica, didáctica, y solo los que les hago pues aprender a y también que debe ser diviertan, que soy yo que más al trabajar, ¿no? que siga a mostrarlo, pero debes que siga... Con suegos y probluidica. También muchos han sentido en casa suya y no les suena a mi carrero. Y a otros los que son de ahí fuera y les, les suena bien. ¿Y en qué, condi sea. en qué condición se fan estas clases? Porque muchas veces hemos escuchado maestros que se, se encaisaban de que se feban, pues en los recreos, en horas extraescoladas, y ayuda que muchos sí. mensajes no podían ir de estas clases. Acusas pues, con pues, Con la mica, precarias. Que son como bien dices en diferentes horarios escolares, o sea, en, mientras unos minchan, los otros son aragonés, o sea, que la alternativa aragonés es por arrequero. Sí. O sea, que la competencia y el profuro acá nosotros. No metemos cosas fáciles. No, mica, mica, mica. También he no escuchado que, que muchas vegadas, pues, en estas escuelas que penden de un aval, pues, mucha, muchos mensajes vais andando de dos lugares. Y el claro. ob, que torna en a O suyos lugares, el bus de la escuela, pues sale antes de que no rematen las clases de Aragonesa y ahora que no pueden ferir esas clases, por ejemplo. Eso no sé si yo no. caso de o tuyo centro. No, en la hincha no, porque en la no. se no. A, a, a medio día y a la vez no había no había problema porque casi todos no, se quedan a hinchar en colegio. Pero claro, si pues, un poco precario, lo pues normal sería, a lo menos que fuese optativa y al no y eso sería un... Porque ¿cuántos días por semana van los niños a clase? No más un día, ¿no? Que hay una hora... Cada, grup cada grupo un día Una hora y a la semana Y eso, hay. una hora más. ¿Y cómo os ha mostrado... bueno, charrado, no sé si te he tallado que, perdona, no te sentiu? Que... que no sé si ieras charrando y te he tallado, bueno... que cómo se ha mostrado Aragones a niños tan chiques que qué, qué fastuta, para motivarlos, sí. Pues eso a través de manualidad, fundamentalmente, también no que les cuate a él, pues eh, también pues que el a los ordenadores, a través a los mayores ordenadores, eh, todos, pues, si un maestro que se lo trabaje a yo pro, uno de Aragones a de a multiplicarlo por cuatro porque cal, cuando presentan los pro atractivos niños y no pues a chen no nos apunta ni y pasan o sea que cuando pues ya te digo por manualidad todo o que les hago y les les ilusiona y les cuaca pues a través de eso cuelgo meter metera buena vocabulario y todo lo posible decías que este proyecto llega en las tres pedretas que el gobierno pues no quería Bueno, la pregunta es, ¿tenéis noticias oficiales de que el gobierno no vaya a a renovar este este proyecto de amuestranza en Aragonés? ¿O ye nomás que que no más que ve que no va a estar así nas? Pues no se sabe cosas, como he dicho, no tan cosas. pero no sé, entre retalladas y a crisis, no nos extraña que, que también eliminasen otras cosas. O sea, que, hombre, según esa ley del bañado 2009... El año, o curso pasado ya tenía que estar tanto el como el catalán en los centros escolares Han pasado dos cursos y no se ha afectado cosa. Ni tan van ni tafada. Continua igual desde hace de 15 años. saldrá no queda otra. Sí, ahora había, una, al menos había una ley de por medio que el otro ya dijo a Rudy que iba, no sé qué, dijo que iba a hacer, si la iba a, la, a retallar. Me ah, a hacer, sí, pero bueno. tampoco no se sabe qué va a hacer con él, con ella. Pues no, no más o que filtrar a prensa, pero cosa más. O que suposa que suprimirán todo lo referente a las lenguas, no y lo hicieran en modalidades lingüísticas, que, que, que se entiende por eso. Y todo lo que siga normalización y normativación, pues sí, de que también no interesa a Mica. Pero en no un tema de la muestra pues se puede hacer muchas cosas y. pues eh, y esto ha durado de todo, no avanza nunca y, y en los lugares creo que tendréis prueba firme, ¿no? Hombre, sí, a Xen, pues ya no le suena a mi carrera, que los queridos vayan a y hay una cosa pues que, esa, que tienen esa posibilidad, esa alternativa por hacer, y a Xen lo ve normal y son de fada. Siempre había moces que, quizás, muchos años continúan, Indoye, o sea que, y hacen y de faga, y además en puestos en que el aragonés y el huenga charrado, o que al menos se conoce, pues hacen y de faga refirmando. ¿Dizibas que el costo del proyecto eran 1.000 euros o 2.000 euros? Sí, no, no creo que siga guay de más. O sea que el eh, gobierno no tiene, si es que hay esos dineros, como te han ...la, la muestranza de la luenga nuestra, ¿no? Pues sí, sí, eso yo que Hombre, exactamente no sé cuánto lleve, pero vamos... Bueno, si ...tenía esas actividades y que son cosas que fías, Además, oye un proyecto que pues, se fa una actividad cada ciertos meses... O sea, ...que no tiene un coste mínimo. Sí, bueno, de seguro tener? es que había muchas iglesias, castillos... ...que se son espaldando, ¿no?, y que los apañan con, muy, con muchos más diners... ...que no lo que sí. costaría... Es mínimamente lo, lo que lleve también patrimonio cultural nuestro. Eso ya, jamás lleve cultura. ¿Y estando que cantidad no llega a Gran, entonces, ¿tú pues planteado que a de estos refirmen los países, los ninos, los concellos? No sé. Sí, bueno, caldera Bella si se prende Bella mirando al gobierno, nosotros continuaremos mientras nos dicen, si del día eliminan Bella, cosa pues, ahorita caldera. ...pensar las cosas y cambiar las miras. Pues desde, desde aquí viendo defender de ella, tiene todo, todo nuestro refirme... ...esperemos que la mostranza tirenta en van, pero bueno... ...sí que son tiempos una mica foscos, lo menos con la ley de luengas... ...y con todo lo que tocan a las luengas, desde, no, no donde esté el gobierno... sino donde falla, pues, como decías, 15 años... Bueno, Alberto, muchas gracias por colaborar con nosotros en este programa, por contarnos a tuya labor, a ti, y mucha suerte con este programa de News Lucía de o Gracias, gracias a vosotros. Oh, what a day! Oh, what an hour a minute, a second, a day. But what's in the mind we're playing with? But what's in the mood? But what's in a las 11 de Totellau. Con fuerza ganas y mito temple, haciendo CSEO Kickenmur acudió a realizar a la primera acción a la puerta del Consistorio zaragozano, desplegando unas fotos que nos recuerdan ecos de un pasado de represión, maltrato policial y victoria del movimiento Ocupa. A las 10 horas de Maiting y estomagando temperaturas por bajo de 0 grados, mientras una hora se han desplegado 11 personas de banda puerta de Concello con el objetivo de informar sobre la represión que este y sobre las 11 personas de Totellau y el proceso judicial en lo que son embolicadas. Se han mostrado 11 carteles en los que, en los que podébanos leer frases como «a nuestras porras nos romatarán con nuestros sueños», «si nos tocan a una nos tocan a todas», ucias ciudad de represión ya diaria que alúita también en Sia. Junto con fotografías de brutalidad policial en o desalijo y se maiteen. Entre mientras tanto, en las carreras cercanas, bellas personas han repartido fólietas informativas sobre el proceso de las 11 de Tejao. Los vecinos se llaman a manao a preguntar interesarse por el tema, mostrando velunas de ellas a suya solidaridad con la causa y a, suya, y a suya repulsa por la estrategia del gobierno municipal. Ya primera acción, a fe a fe no será la zaguera, ceseo que muere. Con Alberto, que es maestro en AINSA, y ahora queremos charlar con un maestro de aragonés también tan pero no tan joven, sino ya más adolescentes, que ya Marco Antonio Joven Romero, que da clases en la Casa de Juventud de Romareda. Hola Marco. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy todo bien. Bueno, cuéntanos, una mica, ¿qué fas en la Casa de Juventud de Romareda? Bueno, pues, pues con la Asociación Cultural Otrango, un curso que ya llevamos esta ya la segunda añada. repitimos en octubre y bueno, lo cierto ya que esta añada está saliendo muy bien. o curso bien más que más a gente menos de 30 añadas, pero son admitidos todos en cara que en las plazas se da preferencia a la gente joven. Y, bueno, eh, tenemos? Ocho... Sí. Eh, sí. En, tenemos eh, 16 alumnos que salen muy bien porque no nos presionaban no los es quinceañadas al día también. Añada pasada es que más losa. O primer curso que facíamos sí que estío muito bueno, pero coincidió con todo tema da Llei de Louenga, así que había moita publicidade, y estáñadas sin haberé tanta, pues hemos tenido una una polida sorpresa. son antimas de una una colla muito heterogénea, lo único que tienen en común todos es que son chen jóvenes de menos de 30 añadas, pero lo cierto é que bueno, pues tenemos chen de Zaragoza, chen de Huesca, chen de Teruel, también tenemos un alumno chimenco, un alumna inglesa no sé, mucho mucho poliu porque ya está muy tirochinil y y vemos como el interés va creciendo. Si no me equivoco, estos cursos son de Valdes, que subvenciona estos cursos O Concilio de Zaragoza a través de Casa de Juventud o Pues eh en acuerdo con la Casa de Juventud, está que eh la alumna ya no cobra esa cosa, nosotros tampoco lo cobrase nos cosa. y a cambio los los materiales saliesen de de valles a la alumna ya y de también se se os hace una una cursa de fin de curso con la condición de que los alumnos hayan superado un mínimo de de asistencia un 80% así en que todos los alumnos que superan un 80% pues les haremos una curseta tal vez puesta en que puedan aspirar a Aragones y las clases al todo eso pues cómo cómo son prestas como cómo son enfocadas pues Las famosos viernes de tardis... de 7 a nueve, uno y media, una mica más. Y eh, sí, se van dos horas de contenidos léxicos gramaticales, es decir, la mostranza de Luenga pura y dura, como se dice, y eh, una media oreta para hacer cuestiones en religadas con Aluenga, que no hay propiamente una mostranza, pero que son curiosidad o cosas que que, que, que antipartir de conocer, la, la de envasos lingüística, histórica, etcétera, de y dialutología también. permiten en ampliar la ilusión, nachen. Por ejemplo, hemos, bueno, lo típico de meter cantas, porque siguen esa melloreta, pero también hemos analizado el del texto de del archivo de audio de aragones metendo vídeo o a mostrar una mica de de queye, qué quie es tío heredia y qué fació por la aragones, o meter vídeos curiosos, pues echen famosa entre cometas charrando cantando en aragonés como Manolo García o charrando del Aragones como Ramón y Cajal, también Utamal. cosetas asinas que, es, que, que no se conocen y que bueno que todos pensamos que habrían de conocerse pues Marco muchas gracias por esta breve intervención pero ya nos pasamos una mica de la oreta agradecete pues esta trucada que nos que esto... pues contar la, la tuya experiencia con estas clases si quieres remedar una mica ansenfa las clases que las organiza por si vive un v luna interesada vale bueno te van de todos muchas gracias a vosotros Y, bueno, las clases se fan eh, a través de la Asociación Cultural OTRANGO en la Casa de Choventos de Universidad. También te en contacto, pues se, uno se puede informar en Otrango@gmail.com o también a través del correo de la Casa de Juventud de Universidad